nos preocupa cómo una nueva cuál va a ser el rol de una nueva policía de, de prevención o una nueva policía local en la ciudad teniendo en cuenta eh, la manera en que ese este candidato llega eh, muy representado por un sector de comerciantes que Suele ser vista muchas veces la idea de prevención, asociada a la idea de prevención de ciertos sectores, ciertos sectores vinculados al comercio, los sectores medios, y cómo entonces la seguridad de esos sectores se termina transformando en limitación de derechos, de libertades, de garantías para otros sectores de, de la ciudad. Es algo que también planteamos eh, la discusión profunda acerca de qué va a ser una política de prevención y para quiénes.